Estás en la Kermés de los Sábados, en radiokermes.com Y vamos a conversar, tal como decíamos, con Leonardo Caruana, que es Secretario de Salud Pública de Rosario, que tiene una experiencia en el sistema sanitario que es ejemplo en muchos en muchas cuestiones vinculadas justamente con el debate en el Senado respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Leonardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, un saludo para toda la audiencia. Bien, todo bien. Bueno, estamos acá en esta Cermés con Cintia y queríamos hablar, primero que nos tires eh, sintéticamente, eh, ¿cuáles crees que son los ejemplos que en este sentido puede mostrar positivamente el sistema sanitario rosarino? Bueno, la verdad que lo habíamos dicho en diputados y también en senadores, lo que nosotros pudimos mostrar es cuando se avanza en las garantías de lo que de una integralidad en relación a las políticas como fue el ejemplo de la ciudad de políticas públicas basadas en derecho en relación a bueno a la continuidad de la entrega de los métodos de todos los métodos anticonceptivos en una clínica que piensa en la persona como sujeto de derechos no como un objeto de parte de los equipos la verdad que se avanza en resultados que nosotros pudimos mostrar que cuando no se persigue, no se criminaliza, se acompaña, se acompaña la decisión en el marco de lo que hoy puede garantizar el artículo 86 del Código Penal y avanzar en esta interpretación de lo que nosotros interpretamos de la causal salud, bueno, mejoran los indicadores sanitarios y la verdad que el indicador sanitario más importante son las complicaciones por abortos clandestinos, que es lo que no tenemos en la ciudad y también esta disminución, bueno, muy importante de la tasa de mortalidad, de la tasa de mortalidad materna. Esto significa, bueno, tener un sistema de salud que se basa en derechos y que, yo lo digo siempre, son los mismos equipos que cuidan y acompañan el parto respetado es los que cuidan la posibilidad del acceso a todos los métodos anticonceptivos, por eso nuestra tasa de fecundidad en el embarazo adolescente también viene con un descenso lento en estos últimos 5 años y también garantiza la interrupción legal del embarazo. La verdad que este es el ejemplo que pudimos mostrar y que también está, eh, se evidencia no un aumento de una práctica cuando a veces, bueno, posiciones más personales o creencias individuales que muchas veces enteran en las opiniones sobre estos temas, bueno, eh, las opiniones individuales individuales o creencias hay que contraponerlas con la evidencia de políticas públicas y la verdad que bueno un sistema de salud que tiene una historia de 30 años en la ciudad de un gobierno que decidió apostar con un fuerte presupuesto a aumentar la infraestructura pública son lo que pudimos lo que se puede evidenciar ...de resultados sanitarios. Leonardo, una de las principales problemáticas es esto que usted dice... ...que tiene que ver con las creencias personales, las objeciones de conciencia... ...¿cómo se trabajó con los equipos, los servicios de ginecología... ...para que, bueno, fueran eh, prestos a, a, a estar en la misma línea ideológica y política? Bueno, es muy importante eso, porque la verdad, la pregunta... ...porque, bueno, es uno de los puntos que hoy se está discutiendo y mucho... ...que es la objeción de conciencia... Y también desarrollamos un proceso en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia, un registro de objetores, un trabajo para analizar qué significa objeción de conciencia, porque a veces confundimos diferencias o falta de conocimiento con determinado método con la objeción de conciencia. La verdad que pudimos hacer un registro siempre con un horizonte de respetar los principios por principios éticos o religiosos se abstenga un equipo o un trabajador, perdón, de una práctica, pero pero también claramente posicionándonos en que el Estado no puede ser objetor, y no hay instituciones objetoras, por eso nos reservamos en los concursos, en los ingresos, el derecho no a que no se incorporen en el sistema, sí al lugar de trabajo, porque nosotros no podemos potenciar que una institución no permita que se incluya la práctica. Y también un concepto que, que planteamos a partir de los análisis de lo que significa la objeción de conciencia es que el respeto es por quienes objetan con, digamos, en este, con este parámetro de objeción de conciencia, pero también decimos que quienes acompañan y cuidan también lo hacen a conciencia para no dejar el patrimonio de la conciencia solamente a un trabajador que es objetor, sino también fortalecer aquellos equipos que a conciencia deciden acompañar eh, en esta problemática tan compleja. Está buenísimo eso que decís porque la verdad eh, naturalizamos que todo el tiempo hablamos de conciencia de, de, de un lado para decirlo brutamente del mismo modo que hay sectores que se hacen eh, los dueños de las dos vidas y demás leonardo vos cuánto hace que sos secretario de salud en rosario o que bueno, trabajas eh, por ahí estuviste yo en cargos... trabajo en el sistema casi 28 años uh -huh. pero bueno siempre trabajé trabajé muchos años como médico general en un barrio en un centro de salud después en estos últimos ocho años estoy en un lugar central, que es en la subsecretaría, y en los últimos seis, siete años estoy en la Secretaría de Salud. Claro. Eh, a cargo de la secretaría. Pero bueno, estuve en un proceso donde veíamos lo que significaba el ingreso de una mujer a una guardia con un síndrome céptico, un síndrome grave, y a veces en pleno interrogatorio, en la plena construcción de historia clínica, había un sumariante tomándole declaraciones. Y esos son los paisajes... Claro que nosotros dejamos de ver a partir del año a partir de que se empieza a trabajar en una ordenanza de despenalización y se empieza a garantizar la no penalización institucional y la no persecución. Y eh, lo que te quería preguntar es, eh, ya que viviste todo el proceso este, eh, si hubo un momento que hubo un clic, y en todo caso si se puede trazar un paralelismo en cuanto a lo que me imagino sucedió en la comunidad de Rosario con lo que hoy nos está pasando en todo el país. Eh, esta idea de una grieta, utilizar las palabras que quieras, las mías las pongo entre comillas para dejar pero picando al concepto a vos. Sí, sí, me parece interesante el el análisis, yo, la verdad que lo que nosotros nos vimos es este es un proceso que empieza diría, en el año 2004 con un fuerte posicionamiento del colectivo de mujeres que fueron marcando el camino la actual intendenta de la ciudad Mónica Fein, era secretaria de salud en ese momento y empieza, se empieza a plantear la necesidad de un protocolo de atención de una guía que después pasa a ser una ordenanza, y la verdad que fue progresivo el trabajo, pero digamos cuando vos tenés un sistema de salud esto me parece ahí perdemos un poquitito la comunicación porque viene en viaje ¿nos sí. escuchás Leonardo? Leonardo Caruana es el secretario de salud de Rosario una municipal, municipalidad que en este sentido ha sido un ejemplo y perdimos un poco el contacto, a ver si Leonardo te recuperamos, no no, bueno, una lástima, porque eh, estaba buenísimo el, el relato intentamos, de este proceso. Intentamos sí, vamos eh, recuperar a la, ahora. la comunicación. Eh, eh, además, eh, el detalle este de que nosotros ignoramos y ojalá re podamos recuperar el contacto para también preguntarlo, pero esto en Rosario se logró mediante una ordenanza, es uh -huh. decir, una jurisdicción municipal decidió meterse de lleno en cuestiones como la salud pública. Estamos acostumbrados, por lo menos acá en La Pampa, en Santa Rosa, a que eh, la municipalidad en general no tiene nada que ver Eh, con ninguna de las cosas importantes que nos pasan a los ciudadanos eh, no se mete en la educación porque es un asunto de la provincia y antes era del país no se mete en la salud pública bueno mira lo que se puede lograr también desde una municipalidad que no solo está para, para que prenda el foquito y limpiar la vereda sino esta cuestión de, de reducir notablemente el número de muertes a partir de un sistema sanitario ejemplar sí porque seguramente es un trabajo eh, interorgánico y eh, conjunto con la con las políticas Provinciales, por supuesto Pero que tiene que ver con una decisión política Siempre esto es una, una decisión Política Y lo cierto es que En la experiencia de Rosario Además de este trabajo eh, de, de, de, de darle de Poderío a quienes están llevando adelante Las prácticas de acompañamiento Bueno, hay, hubo un trabajo en la comunidad Y eso también corresponde A las municipalidades, ¿no? Esa educación para la comunidad